Ideas de Negocio, el podcast. Episodio 16. Minimal Gym. Ponte en forma con lo mínimo. Buenos días. Otra semana más. Estamos aquí en Ideas de Negocio, el podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que, con muchísimas ganas, que este enero esté pegando fuerte... Con ganas de sacar adelante vuestros proyectos y si no tenéis proyecto, de sacar adelante alguna idea. Si queréis ideas, ya sabéis, aquí tenéis de momento 16 ideas de negocio online para eh, bueno poner en, en práctica eh, o poner en funcionamiento, mejor dicho, vuestros proyectos. Si no me falla el oído, que estoy escuchando por ahí un clic, al otro lado de la línea está el señor Luis Flores. Bueno, ¿días? Oh, yeah, aquí estoy. Hola, Luis. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien, la verdad. La verdad es que estoy de puta madre desde que, mira, desde aquel diciembre en que te dije, he dejado clientes, voy a tomarme la vida más tranqui. ¿Ah, sí? Me lo tomé al pie de la letra y estoy, buah, plétorico. Sí, ¿no? La vida más tranqui. Es que al final, Pletorio. mira, con todos los emprendedores con los que hablo, eh, al final la conclusión final es Bueno, take it easy, ¿no? Como vamos a tomarlo con más calma, que al final lo importante no es esto, sino que lo importante es lo que hay, ¿no? Lo que lo que conseguimos gracias a esto. Y hay veces que como que nos obsesionamos claro. mucho con el curro, no, no, curro, va, no sé qué. No, no, no, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a centrarnos, ¿cuáles son tus objetivos primordiales, ¿no? Por ejemplo, Luis, ¿cuáles son tus objetivos por encima de todo? Por encima de todo, pues voy a, va a sonar atópico, pero pues ser feliz y... y bueno, voy a, voy a mojarme un poco porque esa es la respuesta facilona. Mira, mmm, levantarme contento. Levantarte contento, contento, bien. Levantarme contento. Yo siempre en el coworking muchas veces tenemos la, la charla de, de... Joder, de que yo yo voy feliz a vale, trabajar. Voy vale. muy feliz a trabajar. Me toca de que sea lunes, ¿eh? O sea, me parece... A mí no me jode que sean... Yo muchas veces, joder, y que Dios me perdone, pero <risa> hay algún domingo que digo... <risa> que empiece ya mañana y me pueda sentar frente al ordenador. Y no me parece no me parece triste porque creo que sé disfrutar de, de las cosas, de la vida, pero, pero, joder, es que en el trabajo he encontrado... Es algo por lo que llevo peleando mucho tiempo, ¿sabes? Es el, el trabajar en lo que me gusta. Entonces, cuando puedo hacerlo también, sí, puede, muchas veces me lo dice mi chica, que igual también me estoy pasando que igual también le estoy le estoy dedicando demasiado tiempo y tal igual y, y hay veces que, que tengo que controlar eso, ¿no? el, el exceso de trabajo, pero por, pero me hace me, me hace feliz, ya. la verdad ya, pero mmm, quiero decir si tú pones en una balanza en general todos los aspectos de tu vida por ejemplo, eh, tú uh -huh. me hablas siempre de tus chicas ¿cómo se llama tu chica? sí Hola, Irene. Hey, Irene. Encantada. Nos estás escuchando, <risa> que siempre dice mi chica. No, yo, Irene, pues, ah, a ver si nos está escuchando por... A ver si nos está escuchando, porque menuda le cayó el otro día, porque siempre me dice que mire sus cosas en, en las redes y le digo, oye, ¿tú escuchas mi podcast, ¡Ah! mi amor? Y, y dice, ay, ay, lo tengo pendiente, ya, ya, bueno, ya, pues ya, ya. entonces esta discusión queda pospuesta hasta que <risa> Bueno, te digo que mi marido, después de 156 episodios que llevo en el podcast de Holista, Holística, no ha escuchado ninguno todavía. O sea, que claro. bueno, que es normal, ¿no? Yo qué sé. Bueno, el caso es que, eh, a lo que voy, que supongo que en tu vida pues eh, Irene mm, uh -huh. formará parte de importante de tu vida, ¿no? Entiendo, supongo, ¿no? Eh, y, supongo, sí, sí, claro, claro. y supongo que, por ejemplo, haciendo un poco de spoiler, que me vas a contar luego, el hecho de haberte ido de vacaciones ahora unos días y haber dicho, me voy ahora de vacaciones... Bueno, eso es la salud. Claro, eso es pero vida. eso también... Eh, o sea, si estuvieras trabajando por cuenta ajena, no, a lo mejor no lo podías haber hecho. Justo después de navidad y no, de, o... de vacaciones. Buah, te... Venga, te cojo un poquito el hilo. Quiero rebatirlo rápidamente porque sí que te digo, es la primera vez en tiempo que lo puedo hacer pero la verdad es que... Eh... Para mí ha sido como un como un avance, te explico. Yo creo que si fuera asalariado, al revés, lo podría hacer más porque tendría cuadrado cuando tengo mis vacaciones, cuando tengo, ¿sabes?, mi tiempo libre. En cambio, teniendo un coworking que sé que tiene que estar abierto ah, de tal hora a tal ya. hora y muchas veces depende de mí, a mí me pasa al revés. Pero, sin embargo, el poder decir, oye, eh, el viernes decirle a un compañero, oye, sustituyeme... Eh, y que yo me vaya, y que me vaya, me coja un avión, esté a kilómetros y no esté pensando en lo que pasa en Móstoles, para mí eso ha sido un avance como, como emprendedor y como persona, ¿sabes? Ah, vale, el, vale, vale, vale, vale, vale, vale, entiendo. El, o sea, no, el, no, el, el ser capaz de desconectar del curro. Efectivamente, para mí eso sí que ha sido un, una, un avance, ¿no? Que supongo que al final es, eh, es eso, ¿no? El, es callo, el, el poder ¿eh? Eso tener... es callo. Sí. O sea, quiero decir, al principio es normal que te pase eso. Al principio me pasaba muchísimo y sí. no me podía ir a sitios y me frustraba un poco el tema, pero también entendí que en, en mi caso la sensación que me daba es que bueno, que era necesario que, que era necesario que al principio pues eh, de un negocio pues sí. tienes que echarle tiempo. Sí, sí. Y tienes y tienes que acostumbrarte también al nuevo estilo de vida. Es que estamos todos muy acostumbrados a, a trabajar por cuenta ajena, aunque a lo mejor no yo tengamos mucha experiencia, pero como la mayoría de la gente trabaja por cuenta ajena es como que lo que lo que vemos, ¿no? Las vacaciones se cogen en agosto, en eh, Navidad, te pones unos días, en no sé qué. Eh, yo que sé, eh, cuando llega el fin de semana desconectas, estamos muy acostumbrados a eso porque la sociedad está haciendo eso. Entonces romper cual, esos pues... esquemas cuesta. Pues a mí me encantaba me ha encantado el nadar contra corriente y decir, me voy a Lanzarote, ya rompo el spoiler, <risa> y, y me voy un fin de semana y, y veo un fin de semana, lo que sería un fin de semana de enero ahí, que, que no es lo normal, no lo normal es que te vayas en agosto, en julio eh, y decir, joder, a, así es como se vive cuando no, lo que no nos enseñan, ¿no? lo que la parte no bonita, no tan bonita, que para mí pues también tiene su magia. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. qué guay, qué guay. Además, te comento Dime. ya voy, voy a irlo ya un poquito con, con la idea de negocio para ir entrando en materia sí, eh, no, nos cogimos una motito y estuvimos recorriéndonos toda la isla mm. vale que ¿Dónde precioso, dices, has increíble fuerte Fuerteventura? Eh, al lanzarote. Ah, lanzarote lanzarote, lanzarote. Mm. Que, que tiene un volcán y, y estar por ahí andando por el volcán con la moto me parecía un, una imagen de esas que se te queda que se te queda grabada a fuego para siempre mm, qué guay. y eh, pasando por las calles de lanzarote vi un gimnasio que se llamaba Paleo Center, creo recordar. Ah, sí. Ah, Me asome. Sí, sí, sí, sí, sí. Y, y claro, lo que hablamos en el capítulo anterior y en muchos capítulos, ¿no? Vamos mirando negocios y, y de hecho cuando alquilé la moto, pues lo mismo, dije, hostia, hay un sitio de alquiler de motos, una aplicación, un BlaBlaCar de motos. Bueno, ya empecé <risa> ahí a, a divagar, pero no es esa no esa idea no es para hoy. <risa> Entonces, Eh, en el Paleocenter este me asomé porque dije, joder, me parecía guay el nombre y desde fuera se veía como que en el suelo era de césped. Y es que el suelo era de césped porque era lo único que tenía. O sea, era, ponle, que 60 metros cuadrados eh, solo con césped y con máquinas había de, me parece que de remo o para correr. Y, y eso era el gimnasio. O sea, era un gimnasio sin máquinas completamente. No pude investigar mucho más porque fue el fin de semana y entonces cuando fui estaba cerrado, uh -huh. pero sí que me asomé un poquito por la ventanita y vi, eh, vi pues que había como un club de socios, eh, hacían actividades, iban a correr juntos por la playa, cogían un poco más la parte club que la parte estar ahí machacándonos. ¿no? Y, y, y sí que cuando fue, no sé si fue el viernes por por la mañana, una, un momento en el que sí que lo había abierto, de la que pasábamos sí que veía gente y claro, cada uno se cogía su cachito de césped y se ponía a hacer sus ejercicios. Y me pareció muy curioso, muy muy trasladado a lo digital, ¿no? Me pareció muy lean uh -huh. el, el decir, oye, pues, y, y empezar un gimnasio así, decir, oye, mira, me cojo un local pequeñito y, y empiezo, pongo un, un césped. Hombre, también, a ver, tendría ten, tendría más cosas no necesarias, tendría un mostrador, tendría... Pero que como que la lo que me impactó fue que si tú ves un gimnasio, pues lo primero que ves son máquinas, máquinas, máquinas. Sí. Y aquí lo que tenían era como un lo que te digo, como un local, ni siquiera era un gimnasio de estos gigantes, no, no, era un local de un local. Ah, lo sé, y era lo un ¿Están a esto, no? Eh, efectivamente. Ah, mira, a ver voy a... aquí. Vale, ah, pues, voy vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vale. Valea training y tienen caro, mira, sí, como su, veo... su propio método de entrenamiento, ¿no? Mm. Vale, lo que pasa es que claro, lo que no veo es el... las imágenes, pero no bueno, tiene web? Eh... gente, oye, que si queremos os hacemos una, si queréis os hacemos una web, ¿eh? se, lo, se lo dejamos que no te creas que no me quedé con ganas en el del alquiler de las motos de decirle, oye, que haga <risa> una <risa> que te puedo aplicación. Hacer una web. <risa> sí, sí, la hay sitio que sí tiene web, pero yeah. no sé, no... Ah, sí, sí tienen, pero ¿Es paleo Training, o sea que es un Cómo se dice un... franquicia? Yo creo que sí, algo así eh, porque es la web es el eh, lanzarote.paleotraining.com. Mira, paleo paleotraining.com existe y es salas. Ah, mm. pues igual, ah, mira, tiene, hostia, tienen en España, en América. Ah, es que es franquicia, Y abre tu, tu sala paleo efectivamente. Ah, vale, efectivamente. vale, es una franquicia. Y tienen Madrid, vale, vale. Hostia, pues sí que sí que lo han petado, ¿no? Abre tu sala paleo. Bueno, pues yo igualmente voy a voy a dar un poco la, la idea que no supongo que no, tampoco será exactamente igual, pero pero curiosamente, o sea, curioso que haya funcionado, ¿no? Mm, no hombre, se Mucha... está se está llevando mucho esto de irte a lo mínimo, ¿eh? O sea, de irte a claro. pues eso, a la época del Paleolítico. Que no había, nada. Claro, es que eh, eso también pasa, ¿no? Con la dieta paleo, ¿no? Claro. Que yo solo como lo que podría comer si, si estuviera suelto en el bosque y me pusiera claro, a cazar. Claro. Entonces, sí, sí, muy bien. Además, joder, pues viendo todo lo que tienen sí que sí que tiene que haber funcionado. No pasa muchas veces que dices, joder, tengo una idea, creo que esto lo va a petar, no sé qué, no sé cuánto, sigo cuando te pones a buscar ya lo ha petado y, sí. y lo ha vuelto a petar, ¿sabes? Pues bueno, es lo que acaba de pasar ahora mismo, no pasa nada. Pero, pero joder, muy guay, me parece es que me pareció súper guay la idea porque la verdad es que, joder, tanto gimnasio siempre igual, siempre igual y aquí me parece que así le puedes dar más valor a las personas, claro, ¿sabes? al grupo. Creo que al no ver tanta máquina claro te obligas un poco a hablar con la gente eh, también es un negocio en el que yo pues potenciaría un poquito más eso no el que haya más entrenadores o, o que haya alguien encargado un poco de la socialización ya yeah, sí hombre es que si no, si no creas grupo si no creas comunidad digamos o sea yo creo que aquí el valor de este negocio está en, en, en la comunidad porque realmente uh -huh. para eso te quedas de tu casa no o sea, quiero decir, efectivamente para, para irte a un gimnasio que no tiene nada, te quedas en tu casa. Lo que pasa es que lo bueno aquí es, mira, por ejemplo, estoy viendo una foto que salen corriendo por, pues eso, debe ser por ahí, por, por Lanzarote, por la pinta por, de, por la del suelo y tal, tiene pinta de volcán. Uh -huh. y, sí. y claro, a ver, no es lo mismo ir a correr solo que ir a correr en grupo, que ir animándote los unos a los otros, yo qué sé. Entonces ahí, claro, claro, claro, que potencial es eso, yo creo. También veo un poquito la decoración y tienen muchas muchas cosas de madera y césped e incluso eso, ponen ¿no? como cachitos de, de árbol horizontalmente para subir y para bajar. Lo, lo ambientan todo bastante bien, el diseño está bastante mm -hmm. bastante bien cuidado. Sí, sí, sí, sí, sí. sí Además que parece que todos son iguales, ¿no? O sea, que todos... Venga, pues vamos a ver, sí, que sí, todos de tienen... todas maneras... Claro. De todas maneras, no me parece mala idea de negocio, ¿eh? Porque esto, eh, vale, sí, esta empresa ya está en el mercado, pero solo está esta empresa. <risa> Quiero decir, o sea, lo sí, claro que esto. conozcamos habitualmente, ¿tú sabías que esto existía antes de, de haberlo visto? No, no, no, claro, época? yo no, no tenía ni puta idea. Claro. Por eso lo estoy, por eso lo estoy comentando, ¿no? Porque me me flipa un poco el, el me flipa un poco el rollo y dije, vamos a ver. Y lo que tú dices no es como si yo te digo, no me montaron co-working ni me dices, ya está, way work, ya está, ya está autópicas. Y te digo, ya, bueno, vale, pero que ten ellos no claro. quiere decir. De hecho, bueno, lo, claro, lo que le digo a mucha gente digo, bueno, a mí que estén ten ellos me interesa porque ellos son los que han movido el concepto de coworking y los que me han hecho publicidad gratuita. La, la gente antes buscaba oficina compartida y ahora ya sabe que eso tiene un nombre que es claro, coworking. Claro, claro, claro. Y y que, Entonces, y que aparte que, es que aquí la competencia viene en el punto, o sea, en el que si a tu lado te abren otro coworking, pero por ejemplo, tú en Móstoles, ¿hay más coworkings en Móstoles? Hay un par de coworking más, pero, pero igual claro, lo que pasa que... Móstoles, jolín, es que o sea, si en, en, sí. en la zona nueva, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues a lo mejor ahí se abren claro. uno, pues dice, bueno, tengo aquí al lado de mi casa. Que, te va, que vives por la zona de la avenida de la ONU, que es donde tú estás. Oye, pues no me tengo que ir hasta la zona nueva, ¿sabes? Quiero decir, o sea que... De, de, claro, de hecho, tal cual es lo que pasa. Javi, eh, porque yo de hecho he quedado para comer la semana que viene con Javi, que es el de Fangaloka, que, que tiene un coworking en la zona nueva, en, en el sí. PAU. Y lo que pasa es eso, que muchas veces incluso no, nos pasamos clientes, hoy es que estaba buscando algo y tal, tengo todos los despachos llenos. Eh, mira, llama a Javi, que ah, claro. está en Fangaloka, vale. que está ahí... Y porque al final, no so lo que tú dices, no somos competencia Porque si alguien está ahí, eh, va a ir ahí Si alguien está aquí, va a venir ah. aquí A no ser que, que tengamos un valor añadido. Si buscan alguien de marketing online que tener encima, pues les va a interesar igual más este ambiente. Si si están más en el rollo de startup y de, de emprendimiento en plan, lo que te digo, ¿no? Ya más en grupo, buscar financiación y todo ese rollo, pues Javi es un, un claro, crack en eso claro, y tiene muchísimos claro. contactos. Entonces, les va a interesar claro, más que claro, ahí. Efectivamente, efectivamente. Si sí, yo, de hecho, antes de conocerte a ti, conocía a otros coworkings que eran también, había uno, hay uno en Madrid, cerca de, de Atocha, que está especializado en negocios eh, con tintes ecológicos. Entonces, claro, ahí lo que haces tú es, si yo voy a hacer un negocio con tintes ecológicos, lo lógico es que me vaya a donde se van a crear sinergias, ¿no? Donde posiblemente encuentre claro. clientes o proveedores o gente, incluso que sea de la competencia, pero es que yo creo que el concepto de competencia está cambiando un poco, ¿no? Y, y pasa esto que, que lo que tú comentas, ¿no? Este chico podría ser tu competencia, pero no lo es. Os ayudáis mutuamente, pues, joder, es así, claro. Qué bueno. Tal Dejamos. cual, tal cual. Entonces, bueno, bueno pues, eh, volviendo un poquito a la idea de negocio, pues eso, que no creo que haya, al final es como los gimnasios, ¿no? Como los crossfit. Yo creo que, que después de los gimnasios, ¿no? Como que los crossfit se puso uh -huh. de moda. Y ahora igual esto es un poco también el, la, igual nueva no evolución, ¿no? Sino otra corriente. Que, que está saliendo, de hecho tengo una amiga eh, Lara Ruti que, que también es emprendedora digital pero que montó un, un, un crossfit y se le comentaré este rollo para que lo vea porque igual también claro. también les mola y cuando hablo con ella me dice eso, que lo más importante y por lo que más le eh, lo están petando es por la comunidad y por el trabajo que hacen y yo conozco a Lara y, y lo sé, porque me parece una community manager claro. que flipas eh, si te metes en su Instagram mmm, lo ves, o sea, ves que, que predica con el ejemplo Y de hecho siempre que tengo algún cliente de, de ese, que busque eso eh le paso cómo dice que ella. se llama Lara y, Lara ruti la humedad.es es su ruti. página. Voy a buscarla en Aruti. Lara Aruti. Lara Aruti, es marca. Que... A ruti con una, ¿no? R. Sí. A ver. Voy a... Y la página es la humedad.es por si quieres ir directa. Me buscarla en Instagram. Lara Arruti no encuentro nada en Instagram espera en Instagram. Instagram conecta tus clientes de la Arruti vale lo primero que me sale es de Emprende Dominicana pero porque está están hablando de su libro eh, voy a ver en su página que seguramente tenga ah, ah, ah. Ah, es con dos R's. Ah, es que sí. te había entendido ah, que era con ah, una. Ah. ah, no, no. Con <ríe> dos R's. ¿Ves? Y abajo abajo tiene las redes. Abajo del ah, todo, todo en su página, la laumedia.es. Eh, inst Instagram.com barra laumedia. Vale, además lo tiene... Me mola mucho el, el rollo editorial también que le, da, que le da el Insta. A ver... Entonces le comentaré esta idea a ver qué, qué le parece o qué me cuenta. A ver si sí lo conocí a ella, que es un poco lo que más me llama la atención, ¿no? El concepto de, de negocio no Ah, vale, ya sé. Ya sé cómo dices. Estoy mirando su Instagram, a ver. Ya, sí, sí, sí, sí. Uh -huh. Ya sé qué tipo de... O Soto sea, es muy motivacional, muy... Eh, la psicología del emprendedor la entiende muy bien, muchas veces pues escríbete esto, es no, diciendo pues a veces el día no es bueno y te pasa esto y te pasa cual y, y muchas veces o te sientes identificado o, o ves que te has sentido ya, identificado ya, sí. en algún punto, ¿no? Claro, claro, claro, claro. ¿Y por qué contabas esto? No ah, porque, estaba... eh, porque ella tenía un crossfit, ella montó un crossfit hace un año, un año y poco, Y, y me parece me pareció bueno, salía el tema no salió del tema de, del crossfit y dije coño, Lara tiene un crossfit y quiero hablar con ella para ver si ella conoce este este tipo de, de entrenamiento ¿no? o, de, o de corriente que está saliendo del paleo porque eh, ella era muy buena eso creando comunidad y me decía como que el valor diferencial de su de su iba a decir coworking, se me ha ido ya a la cabeza. Eh, de su CrossFit era la comunidad que crean, el que salen los fines de semana, que van a competiciones, que van todos con la camiseta claro. con orgullo, ¿sabes? La marca que, que están creando también, que hay que sea ha conocido el CrossFit por la marca. Eh, lo están trabajando, que lo están trabajando bastante guay. Y todo esto venía a raíz de yo soy muy de ir por la rama, ¿sabes? Todo esto venía a, a raíz de eso de, el, de, de la comunidad, de que es lo importante, ¿no? De que aunque haya competencia siempre te puedes hacer un hueco bueno no siempre pero pero que no porque no, haya que haya no, competencia claro. no es necesariamente malo no yo creo que esta es la lección que podemos sacar eh, de mira, yo aquí quería comentar algo estoy escribiendo aquí para las notas eh, aquí quería comentar algo mira yo por ejemplo mmm o sea, para nada he estado metida en el mundo del crossfit de hecho, o sea, es que no sé ni de qué base hay que hacer ejercicio ahí un poco a saco y tal pero ya está, no hace nada ¿Qué ocurre? Que en el momento en el que una persona en este caso, por ejemplo, como yo que no está para nada metida en el mundillo ya conoce el crossfit y podría decirte varios sitios donde hay crossfit, creo que sería un buen indicador de que el mercado está petado ¿Sí? Está petado sí. no es momento de meterse en ese mercado no es momento porque no no el mercado o sea, ya no vas a coger posiciones las posiciones es cuando una persona que está metida en el mercado y no conoce eso o si conoce conoce pocos es momento de meterse si no te puedes estrellar y uh -huh. Puede ser, puede, puede ser, porque curiosamente, según lo estás comentando, me estoy acordando de cuando yo eh, quise montar el coworking, que empecé a investigar y, y había había súper pocos, estaban súper contados, había una página que era Coworking Spain que hablaba de coworkings y la verdad es que me lancé precisamente por desconocimiento y, y claro, yo tenía desconocimiento, pero la sociedad también. Pero, ¿qué ha pasado? Que en tres años claro. eso ha cambiado completamente. O sea, si me claro, metiera, ahora no claro, me metería ni de coño Porque ahora hay muchísimos... Si tú te quieres meter, o sea, si tú ahora que estás dentro ya del mercado, ves que hay muchísimos, ¿no? Pero una persona que no está dentro del mercado también sabe uh -huh. que hay muchísimos. En cambio, yo recuerdo, ahora como uh, como 3, 4, sí, 3, 4 años, quizás más tirando a, a 4 años, que fue la primera vez que yo escuché el término, que fue como, ¿y eso? ¿A ver? Y solo había en Madrid capital y había cuatro o 5 Yo conociera, ¿eh? O sea, que claro. no sabía ni... A lo mejor estaba el tuyo ya, pero quiero decir que a mejor había a más intros sí, que así como que te encontrar. Sí, sí, no, pero es poco, encontrar. es poco. claro La cosa ha crecido. En, en la página Coworking Spain hacen un estudio todos los años y entonces puedes ir viendo la evolución año a año. Y, y ha habido ha habido boom, ha habido boom y, y el boom fue el año pasado con la entrada de WeWork, de Spaces y, y de los grandes. Que lo que te digo, a los que estamos ya un poquito consolidados nos ha venido muy bien a nivel de expandir el término, pero a los que estaban ahí pequeñitos claro, al lado pues claro. les han podido manejar. Y, y de todas maneras, maneras, por ejemplo, el mercado de los coworking y el mercado de la idea de negocio que estamos analizando hoy es distinta porque puede dar la posibilidad de que haya muchos, a quiero decir. Al, ser, eh, al estar dedicados a un mercado local y al ser totalmente presenciales, pues entonces ahí te da la oportunidad de que haya muchos. Por ejemplo, Móstoles. Si hay dos, pues claro. no pasa nada. Si hay tres, no pasa nada. vale eh, Entonces eso da la oportunidad de que haya muchísimos más. En cambio, en eh, Internet es distinto. Imagínate que esto se pudiese extrapolar a Internet con que haya uno o dos en el mercado. Sí. Uh -huh. Ya está petado el mercado. Te tienes que ir ya a la especialización. Sí, o... o, o eh, que licuado, ¿Tienes un valor diferencial eh, que te diferencie y que te haga único? Cuidado o, con esto, o, eh, que se está tirando mucho. de No, no, si el mercado está petado, hay un valor diferencial y entonces te mete... Cuidado, cuidado, cuidado. Que hay veces que ni con valor diferencial, ¿eh? Que hay, que, hay que tener mucho no, cuidado. No, claro. Es que, ¿sabes qué pasa? Que como que hay determinadas partes teóricas de la economía que se ponen como de moda de repente y entonces todo el mundo, no, no, porque si, yo qué sé, eh, subir precios o, pues eso, eh, diferenciarte o no sé qué. Espera, espera, vamos a ver. Esto es lo que dice la teoría, pero es que no la teoría no se cumple siempre para todo. Y luego, claro, la gente joder, es que los vende humos, joder, es que no sé qué, joder, es que tal. No, vamos a ver, es que hay que hay que pensar con todo, o sea, no, no puedes cogerte a una cosa que escuches por ahí claro. y, ala, venga, yo que me estoy diferenciando, ya, pero ¿hay mercado para tu diferenciación? Claro, es que, claro, es que a veces que eso no se tiene Bueno, total, que luego a nivel de comunidad a mí me parece lo más fundamental y aquí yo creo que lo que habría que currarse es qué vas a hacer con la comunidad. Efectivamente, un, un había que currárselo bastante. Yo siempre, en el coworking, siempre estoy pensando en cosas que, que nos hagan más fuertes como comunidad. De decir, yo qué sé, sale Juego de Tronos, pues nos juntamos todos para ver el, el capítulo. Eh, jugamos al los lunes, eh, yo no voy porque estaba trabajando, pero sí que me quiero incorporar, pues vamos a jugar al fútbol por las tardes. Hay un, como un equipete de fútbol, porque lo mismo, no porque ves la comunidad y ves lo que te demanda tenemos también pues muchas veces cuando queremos comprar plugins o cosas pues como estamos muy en, en el mundo de claro. los negocios digitales pues lo hacemos claro, claro. juntos y compartimos la ¿sabes? claro y eso hace, eso hace que no te quieras ir Entonces, a otro porque eh... tu, tu grupete ya está ahí efectivamente, eh, entonces al final pues sería lo mismo trasladado al mundo del deporte ¿no? pues quedar juntos para ir a carreras, competiciones ¿no? lo que me suena por por lo que me contó ahora ¿no? el ir juntos a competiciones eh, el hacer igual eventos de fin de semana, decir venga pues el sábado por la mañana nos vamos todos a hacer una ruta por no sé dónde eh, de hecho bueno lo que, ha, lo que he visto un poquito así por encima ahora en la página web lo mismo ¿no? tienen como su propio tipo de entrenamiento que es una especie de entrenamiento militar ¿no? que van ahí hop hop <risa> eh corriendo, agachándose y haciendo cosas, pues bueno, eh, siempre siempre es mejor hacerlo junto. Yo el, lo mismo del CrossFit un chico que fue, me lo que me dijo es que lo que más le gustaba es que ahí cuando tú te pones a hacer un ejercicio, eh, son ejercicios matadores, eh, la gente te está mirando, pero te está apoyando y te aplaude y de sabes como que claro. muy muy motivador. Para que y eso, joder, pues eso eso sí que es un valor, no es lo mismo que cuando estás tú llegas un lunes cansado de trabajar sí. Voy claro. a hacer las máquinas. O sea, claro, es otro bueno, parque totalmente distinto, claro. Qué guay, qué guay. Otro rollo, Roria. Otro rollo. Pues mira, yo creo que nos ha quedado al final un capitulillo que, que del que menos hemos hablado de la idea, pero más cosas importantes se han sacado, ¿no? Como eh, el tema de, de Lean, del IND, el empezar desde cero, el tema de la, lo importante que es la comunidad y diferenciarse, o, o qué otra cosa. Ahora, habíamos, habíamos dicho otra cosa que era súper importante, no lo de que, lo que no, no siempre hay mercado. mercado que no sí, siempre sí, hay mercado. Sí. Oye, yo estaba pensando, eh, es, es verdad que es una estructura de negocio completamente distinta a la que solemos utilizar. Eh, ¿Qué te parece si nos dejamos uh -huh. siempre esta estructura? Que es un poco más, mira, la idea es esta, vamos cada uno a aportar ideas, a comentar un poco y en vez de que sea un eh, aquí te pillo, aquí te mando, ¿no? Claro, el otro era así como un, un poco aquí te pillo, ahí, A lo mejor así... Bueno, pues yo creo que los dos podemos aportar más cosas, ¿no? Bueno, pues perfecto. más Podríamos <risa> llamarlo el café de las mañanas. Debatiendo, <risa> sobre, debatiendo sobre negocios. Vale, perfecto. Pues mira, ya tenemos un nuevo formato y ha salido así sin, sin pues pensarlo nada. de lo más natural. Y aquí lo dejamos entonces hasta la próxima semana, ¿no? Muy bien, chao. Hasta la próxima. Chao, chao.